Dale la mano, un abrazo. Para las personas que nos visitan, es importante que cuando nosotros paseamos la Torah, cuando nosotros reverenciamos los rollos de la Torah, reverenciamos es lo que está adentro. La palabra del Eterno, su significado. Pero lo hacemos en lo físico, porque no es solamente lo mental. Y eso es lo que más o menos quiero hablar en este día. Mishpatin. Empieza la, la para allá de, de hoy con: y estas son las leyes, estos son los preceptos, estos son los juicios. Mishpatin. Es la palabra justicia. En cierto modo, cuando el Eterno nos da esta para allá, nos está dando justicia. Porque ese es el propósito del Eterno en nuestras vidas. Ese es el propósito del Eterno para su pueblo: dar justicia. Pero una verdadera justicia. No una falsa justicia, sino una verdadera justicia. Esta para allá a mí siempre me ha conmovido en el sentido de que remueve mi forma de pensar y mi forma de creer, a mí en lo personal. Y quiero transmitirles, tal vez, un poco de lo que pasa en mi análisis de esta para allá. Esta para allá, prácticamente. Es una disertación sobre cómo debe ser el trato hacia el prójimo. Cómo doy, yo debo dirigirme a mi prójimo. En la p a r a s h a Pasa, a d Yitro, que es una de las más importantes, ¿por qué? Porque es cuando está reunido el pueblo de Israel. En el monte Sinai, para poder ser entregado los diez enunciados o los diez mandamientos, algo muy importante, porque es prácticamente la k e t u b á de matrimonio entre el Eterno y su pueblo Israel, entre nosotros, su pueblo Israel. k e t u b á es un documento para los que no lo conocen, donde se escribe、eh, todo. Lo que va a significar o el compromiso del novio con la novia y el pueblo de Israel acepta esa k e t u b a h a c e p t a esos mandamientos para poder empezar una vida con el Eterno cuando en un matrimonio. El que está ordenando el matrimonio le dice una serie de preceptos: presenta la ketubah, donde el novio se compromete a honrar a su esposa en el bien, en el mal, en la enfermedad, en la sanidad, y un, una serie de, de, de artículos dentro de la, de la ketubah, donde el novio se compromete a cumplir con su esposa. Eso es una bendición. Creo que todos están contentos porque sus esposos cumplen con ustedes, ¿verdad, esposas? Amén. Oye, esos aménes e s t a n cortos. Siempre he pensado que cuando recibimos la Torah, siempre es bueno en el mundo estudiar la Biblia. Para los que quieran estudiarla históricamente es importante. Porque históricamente ves. Lo que ha pasado en el mundo, porque la Biblia es un libro histórico, vamos a decirlo así, para el que lo quiera tomar de la forma histórica, porque da lo que ha pasado con el pueblo de Israel y con gran parte del mundo durante toda su trayectoria, de lo que puedes leer. Para otros es algo filosófico, poético, ¿sí? También la Biblia puede ser algo filosófico y poético. ¿Por qué? Porque ahí encuentras grandes pensamientos sobre la vida, sobre el pensamiento humano, sobre cómo llevarnos, cómo dirigirnos, cómo encaminarnos. Así que también es importante leerlos desde un punto filosófico para los que lo quieran leer. Es importante. Pero para nosotros va mucho más allá. Porque estamos viendo lo intelectual, lo físico, lo platónico. Recuerden que nosotros, nuestro mundo occidental está influenciado por Platón, por el pensamiento griego, donde nosotros analizamos, donde pensamos, donde argumentamos lo que se nos presenta. Porque ese es el pensamiento griego, donde se nos presenta una situación y donde nosotros analizamos y pensamos: ¿será de Dios? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Aún teniendo, tocando la columna de humo, aún tocando la columna de fuego, y decimos, ¿será de Dios? Aún recibiendo la palabra de Mashiach, y decimos, ¿será que si、sí、era Mashiach? ¿Será que si、sí、era el Hijo de Dios? Cuando el hombre contamina su mente con la duda, tiende a ser. Un pensamiento platónico, griego, porque argumenta todo lo que se le presenta delante. Cuando nosotros entramos dentro de ese pensamiento, podemos decir que nuestro pueblo Israel, cuando salió de Egipto, salieron como esclavos. A ser libres, ¿es correcto? Es correcto. Pero al ser libres aún tenían mentalidad de esclavos. ¿Es correcto? Es correcto. Cuando nosotros hemos sido llamados por redención a nuestras raíces hebreas, Nosotros aún tenemos pensamiento griego, por lo tanto, aún somos esclavos. Qué importante es entender que el Eterno, a través de su justicia, nos quiere hacer libres. Amén. Diga: El Eterno me quiere hacer libre. Vemos en la Parashá de Jitró que el pueblo Israel sale de Egipto, cruza el mar muerto, el mar rojo, y llega hasta el otro lado y ve cómo el mar se vuelve a cerrar, llevándose a todos los egipcios. Cuando nosotros muchas veces estamos atravesando. Ese momento de santidad en nuestras vidas, que es como una Tevilá, donde sumergimos nuestra vida, donde atravesamos por agua los pecados y las cosas, como los egipcios aún quieren atravesar eso con nosotros. Pero el Eterno nos lleva al otro lado, ahogando todas esas cosas de nuestro pasado. Para santificarnos y limpiarnos. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el Eterno permitió que el mar se cerrara nuevamente, llevándose a los egipcios, está llevándose nuestro pasado pecaminoso e idólatra. Amén. Así también pasa, que es lo que vamos a explicar, cuando nosotros o s Entendemos lo que es vivir en el Espíritu. Creo que una gran interrogante para muchos creyentes es: ¿Cómo vivir en el Espíritu? Creo que todos nos hemos preguntado eso, ¿no? Siempre decimos: Wow, yo quiero vivir en el Espíritu. Y buscamos un camino, y buscamos otro, y buscamos otro, y buscamos otro. ¿Por qué? Porque queremos acercarnos a lo verdadero. o Queremos acercarnos a lo que es más real para poder vivir en el espíritu. Yo ya he explicado en varias parásitas que me ha tocado intervenir que vivir en el espíritu no es que tú veas demonios, o que tú veas ángeles, o que tú estés a o centímetros del piso todo el tiempo. Eso no es vivir en el espíritu. Hay muchos que ven el rostro de otra persona y dicen: No, porque este tiene un espíritu de tal. Parece que nunca se ven en el espejo. Ese, cuando está el espejo, ese no tiene espíritu, ese sí está chévere. Qué importante es entender que vivir en el espíritu va mucho más allá de sentir sensaciones o emociones, es una cuestión de compromiso con el eterno. ¿Cuántos han tenido un pensamiento, Señor? Yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser un barro. Quiero ser un vaso de barro para ti. ¿Mm? Yo quiero ser un vaso usado por ti. ¿Cuántos han dicho eso? Pocos. Wow. O todos hemos dicho alguna vez: Quiero ser usado por ti. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y usted está dispuesto a pagar el precio por eso. Amén. Porque un vaso de barro tiene que ser pasado por fuego. Y un vaso de oro y de plata tiene que ser derretido por el fuego. ¿Estamos dispuestos a pasar por eso? ¿Está dispuesto a pasar por eso? Amén.、Bueno. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Dice por allí. Una de las cosas de salir de esclavitud es que el esclavo quiere justicia verdadera. El que ha sido prisionero de algo quiere una justicia verdadera. Y para tener una justicia verdadera quieres libertad. Y para tener libertad aspiras a que haya una justicia verdadera. Y el mensaje del Eterno es darnos justamente su justicia, darnos su voluntad. El Eterno es el único juez justo sobre todo el universo. Todos los que hemos pasado por una prueba, cualquier prueba, decimos que el Eterno sea mi justicia. Porque nosotros erramos buscando la justicia. El hombre desvía sus caminos buscando la justicia. Cuando nosotros estábamos en el mundo cristiano, vamos a decirlo así, muchas veces cuando entendíamos de que aceptamos los diez mandamientos, cosa que ni siquiera hacíamos los diez mandamientos, sino algunos. Porque solamente se decían los diez mandamientos y hasta ahí llegaba la enseñanza. Pero resulta que m i s h p a t i m la p a r a s h a que sigue después de los diez mandamientos, explica cómo cumplir esos diez mandamientos. Porque un mensaje totalmente vacío, y lo digo así con mucho temor, pero es así: un mensaje totalmente vacío. Es que él diga, acepta a Yeshua o Jesús en tu corazón y serás libre. Y serás salvo. Y ya. Ese es el mensaje. Pero resulta que tú te sientes libre porque sí. Porque el Eterno limpia tu vida a través de Yeshua la m a s í a Pero mañana vuelve a salir el sol. Y mañana se vuelve a ocultar el sol. Y pasado mañana vuelve a salir el sol. Y te das cuenta que estás viviendo en tu carne. Estás viviendo en tu cuerpo. Entonces, ¿qué significa realmente caminar los caminos del Eterno? Es solamente los diez mandamientos. ¿Mm? Los diez mandamientos, los d i enunciados, z e simplemente son como los títulos para que nos acordemos de todo lo que conlleva después en la, la Parashamishpatín, que nos explica. ¿Qué son e s o s diez mandamientos? ¿Y cómo debemos c u m p l i r l o Cuando dice no asesinarás, en la, la Parashamish Patin te explica qué es asesinar y qué se entiende por asesinar. Y te da una serie de pasos: ¿Mm? no adulterarás. Ahí te explica qué es el adulterio. ¿Cómo sería que tú adulteres? Y todo lo que conlleva el que tú adulteres le explica detalladamente. Entonces, nos convertimos en creyentes que creemos que solamente son los diez mandamientos, pero no los desglosamos y no los entendemos porque no los estudiamos y porque no Lo, nos lo en, han enseñado como debe ser. La única forma de aprender es haciendo, porque el intelecto nada lleva, solamente dudas, solamente q u é será eso, y por qué será eso, y para dónde va eso. ¿Mm? Y nos convertimos en un pensamiento griego y platónico. Donde todo lo analizamos, hasta el Eterno lo analizamos y hasta Yeshua HaMashiach lo analizamos. Cuando nosotros recibimos a Yeshua HaMashiach como Mashiach en nuestra vida, que ha transformado nuestras vidas, que ha transformado nuestro ser, he visto personas que después dicen: No, es que Él era hombre totalmente, Él no tenía nada de divinidad. ¿Por qué? Porque es el intelecto y es la duda. Nosotros mismos hemos caído en situaciones donde hemos visto la gloria del Eterno con un milagro en nuestras vidas y después en otra situación dudamos de Él. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque aún estamos siendo transformados para poder ser elevados a la estatura de Yeshua a Jamashías. Cuando estás en un tribunal o cuando se está en un tribunal, el caso pasa por el defensor y el acusador. Pero hay un juez que es el que imparte la justicia. Y cuando se es escuchado tanto al acusado como al acusador, el juez determina la resolución de ese caso. Y cuando el juez determina la resolución de ese caso, todos. Aceptan la resolución de justicia en ese momento. Ahora, ¿qué le estoy dando a entender con esto? Que es muy fácil decir: Yo tengo la chispa judía. ¿Cuántos sienten que tienen esa, esa esencia, esa chispa judía? Ese, ay, es que yo me acerco a los caminos del Eterno a través de, de Israel porque yo lo siento, yo lo palpo. ¿Ah? Porque eso es la redención, pero, pero hay un pero: el pensamiento judío de esta para allá a mí me gusta muchísimo, porque es lo que define al pueblo de Israel y a nosotros como judíos. k o l asher, diber, adonai, naase, benishma. Todo lo que ha dicho el Eterno haremos y entenderemos. 24:7. Éxodo 24:7. Shemot 24:7. Diga conmigo: Col, dígalo fuerte: Col, Asher, Viver, Adonai, Nase, Benishma. Todo lo que ha dicho el Eterno. Haremos y entenderemos. El pensamiento judío y de todo judío y del que tenga la chispa judía es: haremos y luego entenderemos. Cuando las personas empiezan a entrar dentro de los caminos de la Torah, dentro de las raíces hebreas, Simplemente cuando se les enseña un poco el cashrut, la forma de comer. Oye, mira, esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, no puedes mezclar esto con esto. Y he escuchado a más de una persona decir, pero, ¿y por qué? ¿Y por qué yo he de hacer eso? ¿Y por qué yo no puedo seguir comiendo eso? ¿Y por qué yo no lo puedo mezclar? ¿Mm? Yo no creo que haga daño. Si realmente se tiene la chispa judía, si realmente quieres llevar tu judaísmo, todo lo que ha dicho el Eterno, haré y entenderé. Porque lo que produce luz, lo que produce bendición, lo que es acercar el reino de los cielos a la tierra, Que era lo que nos enseñaba Yeshua HaMashiach, es justamente hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es cumplir su Torah. Amén. Cada vez nos vamos adentrando más hacia donde quiero llegar. Entonces ya entendemos: uno, el Eterno nos saca de esclavitud, el Eterno nos quiere hacer libres. Y entonces aquí empieza el gran dilema de la doctrina de hombres, digo yo, de la doctrina de la cual muchas veces tendemos a discutir o parafreciar con otros hermanos: De si estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Y aquí es donde me quiero centrar. Es un tema delicado. Pero quiero que lo estudiemos a profundidad. La justicia es la justicia y no podemos pasar por encima de la justicia. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la Torah nos dice qué está bien y qué está mal, y las consecuencias de lo que pasa cuando haces j u s Lo malo, o sea, cuando transgredes la Torah, las consecuencias es un acto de justicia, porque es justo que haya un castigo cuando se transgrede una ley, es correcto, porque así es lo que nos llevamos nosotros diariamente. ¿Mm? Ahora, cuando no hay justicia, no quiero entrar en temas políticos. Pero ya todos me imagino que se reirán por eso. Cuando no hay justicia, todo se vuelve un desorden y un caos. Porque todo el mundo hace lo que quiere. Entonces la justicia existe para algunos, pero para otros no. Porque no hay temor del eterno. Cuando no había sido entregada la t o r á en los tiempos de n o a Para los que quieran buscar ahí en Berechisei, cuando todos iban a perecer, era porque no había justicia y todo el mundo hacía lo que quería. No había ley. Todos hacían lo que querían y aborrecían con sus actos al Eterno a tal extremo que el Eterno los eliminó. Debemos recordar que el Eterno es justo y su justicia nos llega a todos. Cuando uno habla de estos temas, hay pocas sonrisas y muy pocos amenes. Porque nos llega. ¿Mm? ¿Por qué les quiero decir eso? Las personas que entran a un juicio, las personas que se presentan delante de un tribunal, nadie anda brincando, nadie anda hablando, nadie anda corriendo, todo el mundo está es quieto, esperando que haya una verdadera justicia, estando atentos. Así muchas veces nosotros estamos delante de la presencia del Eterno, esperando Su justicia y su misericordia. Entonces vemos todos estos preceptos, son 53 en total en esta para allá: 30 que son de, de, ju de juicio malo y 23 que son de juicio bueno. Para el que quiera estudiar la para s h a a profundidad, es una de las para s h a á que más mandamientos tiene. Más preceptos tiene, y que importante es entender que esta es una de las parásot que nos eleva espiritualmente y nos hace vivir en el espíritu. Analizando esta p a r á s o a tuve un gran contrincante. Y ese gran contrincante era Rafsaul. Estoy hablando de contrincante a nivel de pensamiento. ¿Mm? Porque muchos agarran extractos de, de, de Rafsaul diciendo: La ley está abolida. ¿Mm? Y estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Rafsaul tenía razón, solamente que la doctrina de hombres desvió la verdadera enseñanza, y aquí es que es lo que vamos a analizar. Para explicar esta para a l l por favor, les invito para que busquen los creyentes que trajeron su palabra. Si no, puede ponerse al lado de uno que sea creyente que trajo su palabra. Algo que nos pasa dentro de los caminos de entrar en las raíces hebreas, de entrar dentro del camino del judaísmo, siempre con la luz de la t o r á y con la luz de Yeshua a m a s í a s la t o r á viva. Eso es lo que nos distingue a nosotros de nuestros hermanos mayores, que nosotros vamos bajo la luz de m a s í a s a Yeshua. Y nos adentramos tanto en la t o r á En la tradición que nos olvidamos de las enseñanzas de Yeshua Hamashiach y muchas veces las dejamos a un lado, y no debe ser. En esta congregación siempre se ha enseñado que la luz verdadera es Yeshua Hamashiach, que a través de esa luz verdadera hemos llegado a los caminos del Eterno, y que la única forma de entender verdaderamente la Torah es a través de Yeshua Hamashiach. Para nosotros entrar al pacto es a través de Yeshua Jamasía. Y la única forma de que el Eterno nos vea es a través de Yeshua Jamasía. Amén. Para los Moiséses, podrá sonar un tema muy cristiano. Pero no, no es un tema muy cristiano. Es un tema verdadero. Es la fuente de agua viva verdadera que es Yeshua Jamasía. Porque cuando tomamos esas posiciones de Moiséses, muy apegados a la ley, muy apegados a la Torah, y que todo es cristiano, que todo se contamina, no. Debemos ir a la raíz verdadera y el mensaje verdadero en Yeshua HaMashiach. Cuando ustedes le dicen Jesús, lo primero que se imaginan es una cruz y a un ser humano. ¿Es correcto? Es correcto, sí, verdad, porque así platónicamente, griegamente, ha sido la enseñanza en nuestras vidas. Y eso debemos quitarlo de nuestras vidas. Porque cuando hablamos de Yeshua Damasía, hablamos de la palabra viva, del Masías verdadero, el Benet Elohim, el Hijo de Dios. Que se encarnó para enseñarnos lo que es verdaderamente cumplir la Torah, sin mancha, sin pecado, el único verdadero, el justo, el santo que se entregó por cada uno de nosotros. Entonces no podemos vivir bajo la sombra de la ley, teniendo la luz de m a c í a s Yeshua en nuestras vidas. Ahorita estoy en una posición de Rafaul. Pero debemos estar bajo la ley. Porque el que no está bajo la ley no puede vivir en el espíritu. El que no esté bajo la ley no puede vivir en el espíritu. Lo repito: el que no esté bajo la ley no puede vivir en el espíritu. Qué contradictorio, ¿no? De lo que se nos ha enseñado muchas veces. ¿Por qué yo digo y asevero eso? Cuando Raf Saúl dice e los que están bajo la ley, bajo el yugo de la ley, es porque pecan. Es porque transgreden la Torah. El que peca y transgrede la Torah está bajo el yugo de la ley. Y el que no lo hace, ¿qué pasa con el que no lo hace? ¿Qué pasa con el, el que trata de cumplir la ley no quebrantándola? ¿Qué pasa con él? ¿Mm? ¿Está bajo el yugo de la ley? Pregunto: ¿Está bajo el yugo de la ley el que no la quebranta? q u é es lo que realmente daba como mensaje Yeshua Hamashiach. Dice: No vine a abrogar y quebrantar la ley y los profetas, sino que vine a cumplirla. Cuando Él la cumple, se eleva espiritualmente. Eso es vivir en el espíritu. No es cuando tú la transgredes, es cuando la cumples. Y este es el mensaje que no se le entiende a Rabbi a ú l Porque es muy fácil decir que estás bajo el yugo de la ley, porque siempre estás quebrantando la ley. Obviamente estás bajo el yugo de la ley. Pero en Yeshua h a m a s h i a somos libres, porque Él pudo cumplir t o d a Toda la Torah sin mancha y sin pecado, y nosotros somos coherederos en Yeshua HaMashiach y podemos caminar también juntamente con Él y poder ser libres del yugo de la ley, viviendo la ley, cumpliéndola. Entonces, no podemos crear una distancia y decir que no estamos bajo la ley, si、sí、estamos bajo la ley. Si、sí, lo estamos porque está ahí, nosotros vivimos a la Torah. La forma de vivir de nosotros es de la Torah, es la ley, son los preceptos. Pero está en nosotros crear libertad o crear un yugo. Y al nosotros incumplir, quebrantar la ley, es un yugo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros la cumplimos, somos libres. En Yeshua j a m a s í a porque Él nos enseñó: si me amas, guarda mi mano. ¿Qué es guardar? Es cumplir la Torah, es cumplir la ley, es cumplir sus mandamientos. La Torah no se, no se corrompe, no se contradice, se cumple. Y en Yeshua j a m a s í a más aún. Varias veces he querido dar esta enseñanza. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es que lo que el Eterno me dio en algún momento, ustedes lo puedan tener también. Ese es mi anhelo. Y mi anhelo es que podamos entender de que nuestra comunión, nuestra comunión íntima con el Padre. El que nosotros amemos al Padre, en lo físico se tiene que cumplir con nuestro prójimo. No hay otro camino. El amor que tanto profesamos al Padre, el amor que tanto profesamos por su Torah, en lo físico tiene que ser con nuestro prójimo. Por eso es que usted ve las enseñanzas de Jesús a Jamasías siempre: amor al prójimo, amor al necesitado, amor a las viudas, amor a los huérfanos. El que tiene hambre, darle de comer. El que tiene frío, darle abrigo. Al que esté prisionero, darle libertad. Porque ese es el mensaje verdadero. ¿De qué me sirve adorar al Padre y no darle pan a un hambriento? ¿De qué me sirve? ¿Ah? ¿De qué me sirve ver a mi hermano necesitado y yo ni siquiera ayudarlo en algo? ¿De qué me sirve? ¿Mm? El Eterno no dice, estoy hastiado de sus sacrificios, de sus oraciones, de todo, cuando no demuestran amor al prójimo. Entonces, ¿qué es justicia verdadera? Justicia verdadera es hacer la voluntad del Padre y preocuparte por tu prójimo. Amén. Voy a tratar. Saqué un estudio muy importante de un gran sabio que disertó sobre la para a l l de hoy. Porque la para a l l de hoy es muy importante. Porque habla sobre cómo tratar al prójimo en todos los sentidos. Y voy a tratar de leerles rápidamente quién dio una verdadera enseñanza de la p a r a s i t a de hoy. m a t a t i a j o capítulo 5, del 2 en adelante. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados o dichosos para algunos. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los m a n s o s porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos serán saciados. Porque ellos verán al Eterno. Dichosos los que procuran la paz. Porque ellos serán llamados hijos del Eterno. Dichosos los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Porque ellos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Miren la llave que les estoy dando. Los que buscan la justicia del Eterno tienen la llave de los cielos. Dichosos sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Por causa de qué? De la justicia verdadera que está enseñando Yeshua h a m a s h i a c Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Tremendo. ¿Mm? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras obras. ¿Qué dice? Vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo: hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una y o t ni un trazo de esta letra de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, Mandamientos de la Torah, la ley, él está hablando sobre la ley. Sobre esta para a l l él está diciendo el que quiera suprimir el más pequeño de estos mandamientos. ¿Mm? Y así enseña a los hombres: muy pequeño s será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique, que los ponga por obra. Será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está mandando Yeshua? A cumplir la Torah. Porque eso produce bendición. Porque cuando tú cumples la Torah, eres libre. Pero cuando tú la rompes, estás bajo el yugo de la ley. Eso es lo que nos enseña Raf Saúl. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué dice? ¿Vuestra qué? ¿Vuestra justicia? ¿Qué dice vuestra qué? justicia? ¿Y a quién nos compara? ¿Ah? Yo quiero que me d i g a a quién nos compara en este versículo? Que tanto dicen, o q u e esto? o q u e esto? o s son malos q u e es t o s s o n b u e n o s d i c e p o r q u e o s d i g o q u es i v u e s t r a j u s t i c i a n o f u e r a m a y o r q u e la d es l o e s c r i b a s y f a r i s e o s d e ningún modo e n t r a r é i s e n el reino d e l o s c i es l o e s c o n ¿Qué i n es t á c o ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? o s u o es esto? ¿Ah? Que nuestra justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos, pero no la justicia de ellos, sino la verdadera justicia que está enseñando Yeshua HaMashiach. Oíste que fue dicho a los antiguos: No matarás, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo: Wow, que tremendo. Vemos a Yeshua Jamasía que se refiere a la gran multitud y le dice: Dichosos los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre del reino de los cielos, los que tienen hambre de, de las enseñanzas verdaderas de, de la Torah. ¿Ah? Primero los está halagando. Vemos a gente sedienta de una verdadera enseñanza. ¿Mmm? Y muchos piensan que la enseñanza de los fariseos y de los escribas es r u d o m i r a lo que nos dice Yeshua. Oíste que fue dicho por los antiguos: No asesinarás, y cualquiera que mate quedará expuesto en juicio. Eso es en lo físico, es verdad. Pero la enseñanza de Yeshua va más allá de lo físico, va hacia lo espiritual. Hacia lo moral, hacia lo que está dentro del corazón. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano una mala palabra quedará expuesto ante el sanedrín. Y cualquiera que diga una mala palabra contra su hermano quedará expuesto al fuego del infierno. En la ley nos dice que es algo físico cuando nosotros hacemos algo en contra de nuestro hermano. Pero Yeshua Jamashiach nos está diciendo que aún diciendo algo contra nuestro hermano merece juicio. ¿Por qué? Porque ahí hay un secreto. Y eso se llama b e r e s h i t creación, el principio. La palabra tiene poder. Y cuando tú dices algo o en una maldición, eso recae en tu hermano y es condenación para él. Porque la palabra es creación y se vuelve físico en lo espiritual. Porque Yeshua Jamashiach nos está enseñando un sot, un secreto más profundo que va mucho más allá de la simple ley. Porque la ley se va hacia lo físico, pero la enseñanza de Yeshua j a m a s h i a se va a lo espiritual. Porque de qué me sirve que yo no le dé un golpe a mi hermano, pero esté murmurando de él. Yo lo estoy asesinando igual. Eso es lo que nos enseña Yeshua j a m a s h i a Entonces, si pensamos que la justicia de los fariseos y los escribas es fuerte, Yeshua dice. Que si tu justicia no fuese mayor a los escribas y los fariseos, no heredarás el reino de los cielos. O sea que si tú piensas que agarrando una piedra y se la das contra la espalda, o el cuello o la cabeza de tu hermano estás asesinando, cuando estás hablando en contra de tu hermano estás asesinando igualmente. Eso nos está enseñando Yeshua HaMashiach. Entonces, si pensamos. Que estamos bajo maldición de la Torah por transgredirla físicamente. Imagínense moralmente y mentalmente cómo la estamos transgrediendo constantemente. ¿Por qué? Porque Yeshua veía las intenciones de todo el corazón. Entonces, de nada nos sirve decir grandes oraciones si nuestro corazón no está constrito y humillado. q u é es lo que busca el Eterno, un corazón constrito y humillado. Oíste que fue dicho: No adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Fue dicho: Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que r e p u d i e a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere ya. Y cualquiera que se case con una repudiada será a d u l t e r o ¿Mm? Dice también que fue dicho por los antiguos: no perjurarás, no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo que es el trono del Eterno, ni por la tierra que es el estrado de sus pies. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Para los hombres le s está enseñando a ser hombre: que no tiene que jurar de otras cosas, sino su palabra tiene que ir por delante. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo digo, no resistáis al malvado. Más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele la otra. ¿Mm? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. Wow, el que hace esto, el que hace esto está más arriba, su justicia está más arriba, por encima de lo físico. O sea que te está diciendo cómo vivir en el espíritu. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Ustedes saben dónde se cumple esto? En Rafsaul. Porque cuando Esteban, el tocayo, estaba siendo apedreado, él intercedió y oró por sus enemigos. Y ese enemigo, que era Rafsaul, se convirtió en el precursor más grande que hay en el m De la palabra del Eterno en toda Europa y Asia. Por la oración de un justo. ¿Qué más nosotros? a h Cuando usted esté orando por su enemigo o alguien que está en contra suyo, tal vez pueda ser un gran predicador después. Puede ser un gran misionero después. s q u s Qué importante es orar por nuestros enemigos. Renunciamos a nuestra carne. Si usted lee todo el sermón del monte, va a sacar perlas, diamantes, rubíes de lo que Yeshua HaMashiach enseñaba. Yo nada más le quise dar una pequeña disertación de lo que es. El verdadero sentido de la justicia según Yeshua a m a s h i a Y esa justicia debe acompañarnos. Esa justicia es la que nos divide de lo carnal a lo espiritual. Rafaul siempre decía: No vivas según la carne, vives según el espíritu. Cuando vives según la carne, no vivas bajo la ley. Vives según el espíritu, pero el espíritu alejado de la ley. No. Y ahí es donde está el gran equívoco de las enseñanzas doctrinales. Que piensan que cuando no estás bajo la ley es porque estás fuera de ella. No. Es que no estás bajo el yugo de la ley rompiendo y quebrantando los mandamientos. Sino que cuando tú los cumples. Te elevas espiritualmente. Avanzas espiritualmente. Y entras dentro de la voluntad del Eterno. Y acercas el reino de los cielos a la tierra. Varias veces he dicho aquí: cuando nosotros pronunciamos una verajá. Cuando nosotros pronunciamos una bendición. Estamos haciendo un acto físico de luz del Eterno. En la tierra, el que vive en ayuno, el que sabe lo que es un ayuno, sabe que cuando ayuna, está diciéndole al cuerpo: Lo que me pertenece, me estoy absteniendo. Porque a todos nos pertenece comer. ¿Ok? Es así. Para todos es una bendición comer. Eso, eso es algo que, que se nos otorga. Eso es algo que nosotros este, tenemos como privilegio, comer. Pero cuando nosotros decidimos no comer, estamos restringiéndolo a algo que nos pertenece a nosotros. Y nos elevamos espiritualmente. Para los que han vivido el ayuno, ¿cuántos los que han vivido un ayuno se han sentido que se acercan más a la presencia del Eterno? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estás restringiendo a tu cuerpo de algo que deberías hacer, pero te quieres acercar espiritualmente al eterno. Porque estás matando la carne. ¿Es correcto? ¿Sí? Entonces aquí viene la enseñanza de Rabshaul. No es que estás matando la t o r á no es que estás matando la carne, simplemente estás restringiendo de no incumplirla. Para que puedas trascender espiritualmente, vivir en el espíritu es cumplir la Torah, transgredir la Torah, transgredir la ley es estar bajo el yugo y es estar bajo la ley, que es lo que explicaba Rab Saúl. ¿De qué te sirve cuando él decía circuncidarte? Vas a quedar bajo la ley, pero o p o r qué? Porque él sabía que no estaban circuncidados de corazón. No es que le e s t á diciendo no te circuncides. No. Todos saben, y en esta q u e j i l a tratamos de que sea así: que el que vaya a tomar ese paso tiene que estar seguro de que está circuncidado de corazón. Porque si no, de nada sirve y de nada vale. Porque tu circuncisión pasaría a ser Y c i r c u n c i s i ó n Y tu incircuncisión pasará a ser circuncisión. ¿Por qué? Porque en lo físico estás incircunciso, pero en el corazón estás circuncidado. Eso es lo que nos enseña r a s h a u d Pero la doctrina hace que se desvíe el verdadero sentir de la chispa judía y la enseñanza hebrea. Y no podemos desviarnos de allí. Gálatas 5: Para que profundicemos este tema, ya para ir casi culminando. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Cuando dice satisfacer los deseos de la carne. Es porque tú o yo, satisfaciendo los deseos de la carne, quebrantamos la Torah. ¿Es correcto? Cuando nuestra satisfacción de la carne quebranta la Torah. ¿Mm? ¿Por qué la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu busca no quebrantar la Torah. Y la carne busca quebrantar la t o r á Estamos entendiendo lo que quiere explicarnos Raf Saúl. Yo leí algo esta semana que me gustó mucho. Decía: Cuando suena la alarma al despertarnos, cuando suena la alarma, nuestro espíritu quiere decir: Wow, feliz día. Mis ojos han sido abiertos. Tengo salud, tengo la oportunidad para hacer algo nuevo hoy. Pero, ¿qué es lo que te dice el cuerpo? No, agarra la cobija y vamos a dormir un rato más. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, todos los días vivimos una lucha entre lo espiritual y lo carnal. El y e s h a r á va a hacer que tú siempre trates de romper la Torah, porque es la carne que te lleva a eso. Pero el Espíritu te lleva a que no quebrantes la Torah. Entonces, vivir en el Espíritu es no quebrantar la Torah. Es restringirte, es ayunar. Porque miren, cuando nosotros cumplimos la Torah, cuando nosotros caminamos en la Torah, nosotros estamos ayunando. Porque la Torah te dice: no hagas esto y tú te estás restringiendo. Y al no hacerlo, entonces trasciendes espiritualmente y estás viviendo en el espíritu. Porque la carne tiene los deseos contrarios a los del espíritu, y el espíritu los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseéis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no e s t á bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Porque el que está en el Espíritu cumple la ley, no la transgrede. Entonces ya no estás bajo el yugo de la ley. Quiero que se lleve ese concepto bien para cuando tenga que disertar con alguien, lo haga con amor. Con amor. Con misericordia. Porque la justicia tiene que ir acompañada de amor y misericordia. Y evidentes son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mire, quiero que cuando leamos estas obras de la carne, piense cada una de los mandamientos que están siendo dados hoy y cómo se quebrantan. ¿Mm? ¿Por qué? Las obras de la carne son fornicación, impureza, l a s c i v i a idolatría, hechicería, hostilidades, c o n t i e n d a celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, ojías y cosas como estas sobre las cuales os amonesto de antemano. Y, es, y los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Wow, si usted se pone a analizar esto. Todas esas consecuencias de la carne es porque transgredes cada una de los mandamientos de la t o r á Entonces, el que transgrede los mandamientos de la t o r á vive bajo la carne, vive bajo la ley, vive, vive bajo el yugo de la ley. Pero el fruto del Espíritu, o sea, el de no quebrantar la t o r á No quebrantar la ley son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. El último es el más importante: ¿Ah? templanza, dominio propio. Dominio propio para decirle: No voy a quebrantar la Torah. Porque yo le quiero ser fiel al Eterno. Eso es tener dominio propio. Porque puedes trascender y vivir en el Espíritu. Porque le estás diciendo a tu cuerpo: No voy a transgredir la Torah. No voy a romper una mitzvah del Eterno. Pero me gusta lo que dice después de eso. ¿Ah? Porque el que busca de no transgredir la Torah, ¿qué es lo que dice? ¿Mm? Ante tales cosas no hay ley. y wow q u é tremendo! Ahí nos está dando el secreto. Ante todos los frutos del Espíritu de poder cumplir la Torah, la Torah Ya no estás bajo el yugo de la Torah, no estás bajo el yugo de la ley, sino que eres libre, eres libre, y en Yeshua HaMashiach lo podemos hacer, somos libres. Pues los que son de Mashiach, muertos en el madero, la carne y la pasión y los deseos. Los que vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Y no nos vanagloriemos de eso. ¡Wow! La enseñanza de Rabshaul es tremenda aquí. Pero les tuve que dar una antesala para poder llegar a esta enseñanza. Para que entendamos la raíz hebrea, la raíz judía de la enseñanza de Rabshaul. No la raíz griega, la raíz hebrea de la enseñanza de Rabshaul. Él no está diciendo que ya no estés bajo la ley. Él lo que está diciendo es: no rompas la ley para que estés bajo el yugo de la ley. Él lo que está diciendo es: no rompas la ley para que no estés bajo su yugo. Sino que cuando nosotros podemos trascender y los que viven en el Espíritu. Son los que no rompen la ley y no la quebrantan. Eso es lo que nos está enseñando Rafsaul. Y eso es tremendo, porque es el secreto de toda persona que quiere entrar dentro de las raíces hebreas. Y la única puerta, el único camino, es Yeshua a Masía. En Él podemos vivir en el Espíritu. Él es nuestra redención. Ya para terminar. Ahora sí. Casi terminando y ahora terminando. Mi papá dice que le tiene miedo cuando digo terminando porque se alarga un rato más. La Torah, la ley, fue dada. A hombres y mujeres con pensamiento de esclavo. Quiero que entendamos bien esto. Nuestro pueblo Israel venía de una esclavitud de Egipto. Y la forma en que está dada la Torah es a gente que tiene pensamiento de esclavo. Y el pueblo de Israel durante años siempre dijo que era siervo del Eterno. Pueblo del Eterno, pero siervo. Como esclavos del Eterno. ¿Mm? Yeshua h a m a s h i a c o n la enseñanza del sermón del monte. Y donde fue dado los diez mandamientos. En é l En é l Sin ahí. ¿Qué era, qué era sin ahí? Bueno, era un. Era un monte. Cuando las enseñanzas de Yeshua h a m a s h i a Son entregadas. Él les está diciendo: Ya no son siervos, a través de mí son hijos. Ya no son siervos, a través de mí son hijos. Y la enseñanza que fue lo que me dejó en este estudio. Es que nosotros somos esclavos cuando estamos bajo el yugo de la ley. Cuando estamos constantemente quebrantando la Torah, nosotros somos esclavos. Pero es en Yeshua HaMashiach que muere. Y nosotros debemos morir a nosotros mismos. Teniendo dominio propio, morimos a nuestra carne, a los deseos de la carne. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, dejamos de ser esclavos para ser llamados hijos, como Yeshua h a m a s í a Y entonces, cuando nosotros como esclavos hacíamos las cosas de la Torah por obligación, nosotros como hijos hacemos las cosas de la Torah por amor. Morir. En Yeshua Hamashiach morimos a nosotros mismos. Muere nuestra esclavitud y resucitamos como hijos del Eterno. o w o w q u é tremendo eso! o b a r u ú Hashem! m b a r u ú Hashem! En Yeshua Hamashiach somos más que victoriosos. Él es nuestra esperanza. Y nos aferramos a su victoria. Miren, la otra vez comentamos algo sobre la batalla espiritual. La guerra espiritual. ¿Se recuerdan? Muchos dicen, no, que la batalla espiritual. Y entonces muchos agarran su espada espiritual. Y están en su casa. Y eso es dándole a las paredes, a las columnas. Y bueno, cuanta telaraña vean piensa que es un demonio. Y le dan, cha, cha, cha. c a ¿Mm? y empiezan: Satanás, Satanás, Satanás, Hasatán, Hasatán. Mire, déjeme decirle que eso no tiene nada, eso no tiene validez. Ahí se empiezan a estremecer、mm, las creencias cristianas. Aquí, ¿eh? eso no tiene validez. ¿Cómo usted pretende quitarle el mérito a Yeshua Hamashiach, que fue el que pisó a Hasatán? Él fue el que lo hizo y él fue el que lo, de lo, lo derrotó. Y él es el que se llevó toda la victoria, toda la honra y toda la gloria. Porque fue él el que lo hizo. Así que su lucha no es contra Hasatán, es contra las obras del maligno. Pero ya Hasatán, Yeshua Hamashiach, lo venció en el madero. Su guerra, su batalla, nuestra batalla, es contra l a s Obras del maligno. Y a través de j e s u c r i s t o Jamashiel, Eterno nos ha dado la autoridad para amarrarlo. ¿Por qué? Porque eso ya fue amarrado en los cielos. Y los que están amarrados espiritualmente, tenemos la autoridad de desamarrarlos. Porque eso ya fue desamarrado en los cielos. Porque estamos atrayendo. El reino de los cielos a la tierra. En las bienaventuranzas vemos el Padre Nuestro, la forma de orar: que así como están e los cielos, sea aquí en la tierra. Así lo dice el Padre Nuestro. Cuando nosotros hacemos la bendición y cumplimos la voluntad del, del Eterno, estamos trayendo la voluntad que impera en los cielos a la tierra. Y estamos siendo luz en la tierra. Como Yeshua nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero somos la luz del mundo cuando cumplimos la Torah. Y no estamos bajo el yugo de la ley. En Yeshua somos más que victoriosos. Él nos hizo libres. Él nos hizo hijos. Él nos hizo hijos. Y nosotros muchas veces pensamos que somos esclavos. Y somos hijos. Nosotros decimos que somos esclavos. ¿Por qué? Porque desobedecemos la Torah y estamos bajo el yugo de la ley. Por eso es que decimos que somos esclavos muchas veces. Porque así como la parábola, la enseñanza del hijo pródigo, el hijo lo tenía todo. Y él quiso vivir su vida. Él quiso cumplir los deseos de su carne. Hasta que lo perdió todo. Lo perdió todo, absolutamente todo. Y él dijo: Aún los siervos de la casa de mi padre comen mejor que yo. Pero la enseñanza es que él no pensó que los siervos comían mejor que él. No, él decía: Preferiría ser un siervo de mi padre. Y así se acercó a la casa de su padre. Con un pensamiento de siervo. ¿Por qué? Porque había transgredido la Torah, la ley, y estaba bajo el yugo de la ley. Y el padre que le dice: Ven, hijo mío, te doy las mejores vestiduras, el anillo de real, y hago una fiesta en tu nombre, porque eres mi hijo. ¿Por qué? Porque el Eterno busca un corazón contrito s y humillado, y el que se acercare a Él ya no será esclavo, será Hijo del Eterno. Amén. Amén. Ahora sí, para terminar. Cuando estaba estudiando esta parada, Y estaba leyendo unos escritos rabínicos que me impactaron. Me impactaron tremendamente. Quiero c o m p a r t i r s Nuestros hermanos mayores, en esta para a h a hablan sobre estos tres versículos. Y díganme si no tiene un mensaje profético y mesiánico. El que tenga la Torah, vamos a leer en. Tejilín, Salmo, capítulo 99, versículo 4, dice: Y el poder del rey es afecto a la justicia. Tú has establecido la equidad. Tú has hecho juicio y justicia en Jacob. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él nos ha dado la t o r á para darnos justicia. Y el pueblo que persevera en justicia está bajo la voluntad del Eterno. Isaías, capítulo 1. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos algo en lo físico, es una bendición en nuestras vidas? Y esto se lo digo a los caballeros. Pasar a leer la Torah, pasar a leer la Torah es una bendición para ti y tu familia. Y usted puede ir a cualquier sinagoga del mundo y los hombres se pelean, se pelean y dan el más alto costo para poder leer la Torah, porque eso es una bendición. Va a llegar el momento en que aquí, los que puedan leer la Torah, que estén bajo el pacto de Abrahamico, sean 30 o 40. Amén. Bueno, ahí usted va a tener que pelear para leer la Torah, ¿o no? Entonces, no transforme la bendición de leer la Torah en algo como que.、Ah, Bueno, si la leo, leo. Si no la leo, no la leo. Que sea una bendición en su vida. Luche por eso. Acuérdense que aquí se anota los que llegan temprano. Llegue temprano. Póngase al lado del rabino. Dele un codazo. Miren, rabino, aquí estoy. Anótenme. Porque eso es una bendición para usted y su familia. Isaías capítulo 1, versículo 27, dice: s i o n será rescatada con el derecho, y sus convertidos con qué? Con la justicia. ¡Wow! Y la palabra ahí no es convertido. Dice: los que retornan con justicia. Los hijos de Sión y los que retornan ¿ah? serán rescatados para el Eterno con justicia. ¿Y quién es la justicia verdadera? Isaías, para terminar, 11:4 y 5, dice: Si no que juzgará con justicia a los pobres. Y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. h E r irá al opresor con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos. Y e s e es Yeshua h a m a s h i a Shabbat Shalom. Vamos a ponernos en pie. Abinu Malkeinu, te damos muchas gracias por darnos la salvación verdadera. Tú eres misericordioso y te acuerdas de los que te buscan de corazón. Gracias por darnos la justicia verdadera. Gracias por darnos la justicia verdadera. El amor verdadero. Gracias por darnos la misericordia verdadera. Gracias por darnos a Yeshua h a m a s h i a Gracias porque tu Torah, a través de Yeshua h a m a s h i a es revelada en nuestras vidas con tu Ruach Akodes. Que tu Ruach Akodes en todo momento. Nos lleve a lugares altos de entendimiento y de sabiduría. Pero más aún, que nosotros podamos poner en práctica esa sabiduría con nuestro prójimo. Que podamos amar a nuestro prójimo. Que podamos enseñarle a nuestro prójimo lo que es la Torah. Lo que es el amor. Lo que es la justicia. Dándole pan al hambriento. Cobijo al que está con frío. Libertando al que está prisionero. Dando una buena palabra. Palabras de aliento. Un abrazo. Un genuino abrazo. Gracias porque todos en ti somos. Shma Israel. Somos uno en ti. Tú eres uno y en ti somos uno. Y cuando decimos que en ti somos uno, cada uno de nuestro prójimo, de nuestro hermano, es uno conmigo en ti. Que podamos hacer y entender. Lo que tú nos has dado, la palabra que tú nos has dado, eso haremos y entenderemos. Gracias eterno por tu misericordia, porque no estamos bajo el yugo de la ley, porque somos libres y más que vencedores en Yeshua HaMashiach, viviendo la, tará, la Torah, lo hermoso de la Torah, lo hermoso de tus mandamientos, porque es tu voluntad y queremos cumplir tu voluntad y trascender espiritualmente para poder hacer tu voluntad y acercar el reino de los cielos aquí en la tierra, Padre. Gracias por tu misericordia, Hashem. Gracias, Eterno. Bendito eres en el nombre de Yeshua j a m a s h i a Amén y Amén.